La idea de elaborar este podcast eh, sobre Carlos Jauregui eh, surgió, bueno, este año. En realidad nosotros y nosotras el año pasado comenzamos a trabajar conjuntamente con distintos espacios de la facultad. Eh, alguna propuesta de tipo homenaje, recuerdo eh, de hacer presente a Carlos Jauregui en nuestra facultad. Eh, y bueno, este año eh, al final eso quedó... Para este año y este año con toda la situación virtual que nos planteó la pandemia, eh, decidimos retomarlo de esta manera. Eh, por eso es el formato ¿no? que, que elegimos. Nosotros y nosotras consideramos que retomar a Carlos Jauregui en nuestra facultad es una tarea, es un ejercicio de memoria importantísimo. Eh, Carlos Jauregui fue estudiante, fue docente en nuestra facultad. Y eso es un dato, eso es una parte de su historia que por ahí pocos y pocas estudiantes eh, y, y pocos y pocas trabajadores también y trabajadoras de nuestra facultad conocen. Eh, bueno, Carlos Jauregui, luego de vivir eh, en La Plata, ¿no?, eh, estuvo también en Europa estudiando y bueno, él, él después se instala en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y bueno, por ahí eh, para muchos quedó como olvidada esa parte de la historia, ¿no? Eh, su recorrido por la facultad. Y el año pasado, a partir de la iniciativa de algunos estudiantes, eh, vuelve a aparecer eh, su historia, se hace presente y eh, empezamos a pensar, bueno, cómo recuperarla, ¿no? ¿Cómo eh, ...contarla... ...y sobre todo tratando de contar... ...algunas cuestiones que por ahí todavía... ...o que para nuestra comunidad académica en particular... ...no han sido relatadas... Eh, ...hay muchas producciones... ...sobre Jaure... ...y no hay documentales de más interesantes... ...hay libros para leer... ...y no nos interesaba por ahí construir... Eh, esta, ...esta herramienta... ...o construir esta historia... ...desde lo que ya estaba construido... ...sino poder poner en palabras... ...poder eh, recuperar voces... Eh, que liguen un poco eh, su historia con la nuestra, que es la historia de nuestra institución, la historia de nuestra facultad y una construcción de memoria sobre también las trayectorias académicas de distintas eh, personas en nuestra facultad que está muy ligada, entre otras cosas, a un trabajo que se hizo el año pasado de recuperación de legajos eh, en nuestra facultad. Bueno, a partir de eso, de distintas iniciativas, de distintas personas, de distintos estudiantes, graduados, docentes, que veníamos interesados e interesadas eh, en recuperar a Jaure y en rendirle nuestro pequeño homenaje, es que empezamos a elaborar este material, que va a estar organizado en varios episodios, son cinco episodios, y en cada uno de esos episodios recuperamos... Eh, la historia de Jauregui, pero sobre todo nuestra historia desde su historia, no cómo Jauregui nos impactó a cada uno de nosotros, eh, dónde lo conocimos, cómo lo conocimos, qué implicó para nosotros saber que era estudiante de humanidades, que era docente y sobre todo cuál es su legado para la institución en particular, para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y cuál es su legado para las luchas. Eh, que se gestan cotidianamente en la calle, que se gestan desde las políticas públicas, que se gestan desde nuestras aulas y desde los distintas, y las distintas formas de organización también que existen en Humanidades y que levantan las banderas eh, que Jauregui levantó. Eh, así que bueno, por eso nos interesaba muchísimo retomarlo, no? retomar esta iniciativa, los perdón, testimonios que se pidieron fueron diversos a distintas personas, eso es inagotable, pero bueno, fuimos eh, trabajando col colaborativamente en recoger estos testimonios eh, y sobre todo con mucha motivación porque la comunidad académica en general de la Facultad de Humanidades y también de la Universidad Nacional de La Plata se entere de algo que me parece que no es del todo conocido, que él tuvo su paso eh, por nuestra facultad y que también abrir... Eh, la pregunta para muchos acerca de, bueno, ¿qué puede traernos hoy el legado de Jauregui? ¿Qué nos deja el legado de Jauregui? En nuestra facultad estamos eh, particularmente interesados por, por construir políticas de la memoria y por construir políticas de una perspectiva de género y feminista y creemos que en ese sentido este trabajo es fundamental, es, un trabajo, es hacer un trabajo de archivo, es hacer un trabajo de memoria, pero es también reconocer que en la lucha de Jauregui hay una, un reconocimiento y una posibilidad, una apertura, una posibilidad de nuevas existencias, de nuevas formas de existir, de vivir, de visibilizarlas, eh, y son perspectivas con las que nosotros coincidimos y de donde nosotros tratamos de pensar nuestra, nuestra facultad y construirla. Eh, así que en ese sentido, para nosotros Jauregui es importante, sus luchas son importantes, eh, y bueno, y también sus distintas visiones del mundo que vamos compartiendo en estos distintos episodios y que por supuesto que les invitamos a escuchar.